マリマリ、ラムェン、チュレイミ。マリマリ、コンプチェ、アルコトルトファチモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンンモンモンモイモンモンモンモンモンモンレ、ンモンモンモンモンモンモン a ンモンモ n e ン e s モンモン n ン u ンモンモンモン i ンモ en ン a i モンモンモンモンモンモンモンモン Eh, de la radio en este momento.、Eh, les decía que por acá con lluvias, e c así que felices, contentos, contentas, porque la verdad que viene siendo un verano bien, bien seco. Así que alegres de, de que la lluvia llegó、eh, y agradecida también con ustedes que nos contactan、eh, en la mañana de hoy. Bien. Bueno, llegó el estreno de Inchín, ¿no? Que es todo, o sea, para realizadores de, de cine y demás, es todo, un, todo un, un, un logro, ¿no? Que está buenísimo. Contanos un poquito de qué se trata Inchín. Hey, bien,、eh, Inchin se estrenó en Canal Encuentro. En realidad, nosotros le, lo estrenamos. Estrenamos esta serie documental audiovisual en octubre en Junín de los Andes. Es una producción de la radio comunitaria FMC, con 20 años de hacer comunicación comunitaria aquí en Junín de los Andes.、Eh, bueno, Inchin es. Justamente una serie que recorre esta parte del territorio mapuche,、eh, viajó por más de cinco comunidades y nuestro objetivo con Inchín principal era un poco mostrar que el pueblo mapuche es un pueblo vivo, que es un pueblo que、eh, se proyecta en su cotidianidad, que es un pueblo diverso también. Entonces, Eh, los seis capítulos recorren diferentes aspectos del Mapuche Kimur、eh, y de las realidades que vivimos en esta parte del sur de Neuquén, que es el lugar que,、eh, en este caso, que, que habito.、Eh, es una producción que contó con el trabajo de un montón de, de personas.、Eh, por un lado, el, todo el equipo de la radio comunitaria SMC, que digamos es la productora. Y s i n toda esa gente que labura, compañeros y compañeras que sostienen la radio, no podría ser posible realizar este tipo de producciones. Después, con un equipo técnico de la región、eh, que saben más especificidades del audiovisual, Ailene Radón fue el quien estuvo encargada de la dirección y fue con quien tuvimos los debates previos durante y después、eh, de, de que terminamos este trabajo. Hoy llegó a la pantalla de Canal Encuentro también, a través de gestiones con otras compañeras de Chonflex, que es una, también una, una productora、eh, aquí comunitaria que existe en nuestra localidad. Y bueno, parte de ese producto, de ese trabajo colectivo, es que、um, llegó tan rápido, digamos, a, a la pantalla de Encuentro, que es una alegría para nosotros, nosotras, porque s e vio en un montón de lugares. El conocimiento nos transforma. Eh, es como el, el, el, el título, ¿no? Después de Inchin, ¿con qué nos vamos a encontrar, m a i t e Disculpame, no te escuché bien la, con, la pregunta. No, que ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque, bueno, parte es, es Inchin, el conocimiento nos transforma, dice.、Eh, bueno, más o menos, como, ¿qué, ¿con m o o c qué nos vamos a encontrar? Bien, bueno, no sé si vieron, el primer capítulo ya se estrenó. Sí.、Uh -huh. eh, No sé si alguna, alguna tuvo la, la, la oportunidad de verlo. Salió el jueves pasado. Este primer capítulo, por ejemplo, habló de la importancia del, del territorio para la vida, para la proyección、eh, el, de las comunidades mapuche,、eh, recorriendo experiencias bien concretas. La experiencia de la comunidad Linares, que es una comunidad que queda aquí a 50 años. Eh, kilómetros de Jubí de los Andes, la experiencia de la comunidad Puel, que queda.、Eh, la comunidad Puel sufrió la municipalización de parte de su territorio comunitario por parte de, la de lo que ahora es la municipalidad de Villapegüeña. Y, y después la,、eh, la experiencia de、eh, la comunidad q u i n t u p u r a y En este segundo capítulo, que es el que se va a estrenar este jueves,、eh, La, el capítulo concretamente tiene como, como protagonista al colectivo mapuche、eh, y pasculain, que es un colectivo mapuche、eh, de gente más joven que vive en este caso en centros urbanos, Junín y San Martín de los Andes. Así, cada capítulo va abordando temáticas diferentes. En, en, en Canal Encuentro, ustedes van a encontrar el resumen de, de cada capítulo digo en la web, que también está en la web de,、eh, va a estar también la va a en los perfiles. de Facebook y de Instagram de, de la serie que, que la encuentran c o m i n c h、eh, i n La idea es que en cada capítulo e se o s muestren distintos aspectos de, de distintas miradas del conocimiento mapuche,、eh, pero a la vez también、eh, en la diversidad y en la actualidad, no s o、no、l o como aquello que pasó, sino como aquello que habitamos todavía, quienes pertenecemos al pueblo mapuche en, en la, todo lo que reconocemos nosotros como el Walmapu. Esto, bueno, es una serie de. de son, son capítulos, son varios ca capítulos. Sí, son seis capítulos. Bien.、Eh, entonces, el, este que se va a estrenar este jueves,、eh, digo, el, los protagonistas van a ser este colectivo mapuche que es Trashuleín. El tercer capítulo se lo recomiendo porque habla específicamente de la ceremonia que sostenemos a los pies del volcán Lanín hace ya más de 15 años. Eh, y ahí、eh, se explican un poco qué, qué, cuáles son los motivos que llevaron eh, eh, a las autoridades tradicionales de esta parte del territorio a、eh, levantar un espacio ceremonial en ese lugar. Eh, el cuarto capítulo habla específicamente de historias cerca de la zona de Pehuen Mapu, lo que hoy se conoce como a l u Miné, un poco el lugar del m i l i u del Piñón, el Kimún en torno al Pehuen, de las comunidades que habitan esos territorios y que se vinculan cotidianamente con el Pehuen. El quinto habla sobre la construcción de los instrumentos mapuche, s Pueyekahue, decimos nosotros,、eh, que no es solo antigua, sino que se, que se realiza en la actualidad por gente más Joven, que hay un conocimiento ahí que se sigue revitalizando todos los días y que va creciendo en lugar de Lulcantún, en la vida cotidiana también, que no se ha perdido.、Eh, y el sexto capítulo habla del tallín,、eh, que es un capítulo que, sobre todo aquí en Puelmapu, entiendo yo, sobre todo para esa zona de la línea sur de Río Negro, Chubut, donde las mujeres mapuches seguimos sosteniendo el canto. Que sustenta nuestros orígenes,、eh, nada, se van a encontrar con otras mujeres de nuestro territorio que cuentan un poco por qué y de qué manera、eh, ellas hacen el taín y por qué, cuál es la importancia. Eso es un poco el recorrido de los seis capítulos, <coughs> todo igual se, se va enredando, ¿no? Fele y ñaña, entonces, bueno, esperemos que、eh, al encuentro lo podemos ver en algún otro lugar, hay otra, alguna otra manera de verlo. Se supone que luego de g a n a r Encuentro va a subir a la plataforma、claro. Contar. En este momento justo estábamos de reunión con las compas de distribución, así que también les vamos adelantando que en breve seguro va a llegar al canal que ustedes tienen allí y a otros canales. Estamos como, como todos se hacen nuestros medios de manera autogestiva y a los tiempos que intentamos ponerles, que casi siempre, es toda la vida.、Uh -huh. eh, Eh, estamos tratando de armar todo eso de la distribución también para que llegue a los canales comunitarios,、eh, pero bueno,、eh, había que ordenarlo y ordenarlo en el medio del trajín de la v í a y de las cosas que,、eh, que además estamos vivenciando en los territorios. Así que en breve suponemos también que ustedes lo van a poder disfrutar en la pantalla misma de, de Encuentro TV ahí o en TV、eh, en Río Negro y en otros canales、eh, también comunitarios del, del país. Después, una vez que ya estés u b i d a a las plataformas Contar y Cinear, que también son las gestiones que estamos haciendo, la gente lo va a poder encontrar en, en la web también. Perfecto.、Eh, Mañún, ñaña, por esta comunicación y felicitaciones por i n c h i n por esta realización sumamente necesaria para que también se conozca nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestras raíces. Así que,、eh, Mañún, por todo esto que están haciendo. Yo les agradezco a ustedes por. Por la comunicación, no me quiero despedir sin decir que mañana es 8 de marzo, Pan r Internacional de Mujeres y Disidencias、eh, en todo el mundo. Aquí en Puelmapu, lamentablemente, tenemos que salir a, a seguir exigiendo la libertad a las presas políticas mapuche, que tiene el Estado de Rionero, que tiene el Estado argentino. Hemos estado haciendo un montón de cosas también. Luego les voy a mandar la difusión. Desde aquí es la Red Comunitaria Territorial, otro espacio del que formo parte. Se armó una gacetilla de prensa y un informe de salud.、Eh, y nada, también queremos difundir eso en el marco de este 8 de marzo, donde los derechos. Se nos vulneran todos los días a las mujeres, donde seguimos,、eh, tenemos que seguir diciendo que nos queremos vivas,、eh, pero además no solo es. es... El femicidio, el transfemicidio,、eh, los crímenes de odio, sino que además también en el caso de nuestro pueblo, del pueblo mapuche, es esta hazaña con la que el gobierno y los estados ejercen la violencia sobre los cuerpos de, nuestra, de nuestras mujeres y de los, nuestros niños, de quienes pertenecen a nuestro pueblo. Así que no me quiero despedir sin decir que mañana para todas nosotras s e a un hermoso día de calle, de lucha, pero sobre todo también de no dejar de gritar, en este caso a nosotras puso m o d por la libertad de la Machi b e t i a Ana Coluán Nahuel y de nuestras p r e s a s políticas mapuche, ojalá se termine la impunidad y la injusticia con la que se viene manejando el Estado argentino. Rumé Manimu g i n Peu m a n g l e n e Wentulaimun, Compulamien, c o m p u l a p u l a e n c o m e n o m p e n c o m a i e o m p l a i e n c u a i n c o m p u l a e n p u a n c o m u l a m i e n c o u l a m e n c o m p u l a n c u l a m i e n u l a m i e n o m p a m i e n c o p a e u n c a i e n m a o m l n o m p a i e a u l a m i e n u a m n o m a m i e a m n c o m p a e n c a m i e n c a m i e n c a m e n c o a e n c o e n c m a i e n e n c a m i c u l